Vamos a repasar la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para Brian, para todos allí en Estudios. Aquí estamos compartiendo la mañana, ya en la etapa decisiva de la Copa América. Esta semana se resuelve este torneo continental. Hoy será el turno de la primera de las semifinales. Desde las 21.45 en el Estadio Ciudad de La Plata, el arbitraje del boliviano Raúl Orozco jugarán Uruguay y Perú, este primer partido, mañana se va a sostener el segundo en Mendoza, donde Paraguay y Venezuela dirimirán quién de los dos llega a la final. Respecto a las formaciones, el equipo uruguayo que dirige el maestro Tavares, con Muslera, Pereira, Lugano, Coates y Cáceres, González, Álvaro González, Gargano, Arevalo Ríos y Pereira, Luis Suárez y Diego Forlán. Por su parte, el conjunto que conduce Sergio Marcarián, Perú, Fernández en el arco, Revol... Rebore... Reboredo, Acaciete, Rodríguez y Vilches, Lobatón, Chiroque, Cruzado, Vargas, Alvíncula y Guerrero, los titulares para este partido. Será televisado por Canal 7 y veremos quién de los dos llega a la final, más allá de lo que se puede ver en especulaciones. Uruguay aparece como el candidato, pero con las sorpresas que ha habido hasta aquí, por ahí puede darse un batacazo y Perú estar ya en la etapa de definiciones. Respecto a la selección argentina declaró Julio Humberto Grondona, sugirió a Sergio Batista que revise la lista de convocados, que revise los nombres que integran hoy el seleccionado, porque según él hay algunos que ya habrían cumplido su ciclo, bueno, algunos por edad, teniendo en cuenta el próximo mundial de Brasil, que es el objetivo próximo, seguramente no serán tenidos en cuenta, si uno toma, por ejemplo, a Javier Zanetti, que tiene 37 años, ...a Esteban Cambias y Diego Milito con 30 y 32 años respectivamente... ...por ahí son los jugadores que entrarán dentro del recambio. También otro que se evalúa es Eber Banega... ...y respecto a los jugadores que continuarían serían... ...bueno, sin dudas Leonel Messi junto a Pablo Zabaleta, Marcos Rojo... ...Javier Pastore, Ángel Di María, Fernando Gago, Lucas Biglia... ...Gonzalo Higuaín, Sergio Romero, Sergio Agüero y Ezequiel Lavesi... ...serían considerados para el proceso que continúa, de esta manera el principal referente del fútbol argentino, Julio Humberto habría ratificado en el cargo a Sergio Batista. Otro de los temas tiene que ver con la llegada del torneo argentino B, Ferro continúa buscando refuerzos, hasta ahora no hay demasiado movimiento, solo charlas con jugadores locales como Carlos Arena, Enzo Suárez y Franco Carlucci, y también hubo un contacto con Enzo Barrientos, pero hasta aquí no hay demasiadas novedades en lo que respecta a al trabajo físico, estaría comenzando en las próximas horas en el Parque Helios Ezeberri, allí trabajará el plantel, luego se trasladaría al Domingo Colasurdo, una vez que pueda utilizar el campo de juego que está siendo refaccionado. Por su parte, Racing, que se prepara para el inicio del torneo argentino A, que comenzaría el 21 de agosto. Eh, todavía busca tres nombres más, no confirmados estos, pero ya están trabajando los incorporados, los arqueros Pablo Torres Agasti y Cristian Bucci, también Martín Mocoroa, los defensores Reinaldo Mendoza, Claudio Ferreira, Esteban Arramupe, Darío Santellán, Leo Vitale, Gastón Alberca y Diego Nacelo, los volantes Nelson Velasco, Jorge Valbuena, Leandro Valeri, David García Lorenzo, José Solabarrieta, Federico Funes, Eduardo Escacerra, Juan Verdun y Gastón Valente. Y los delanteros, Oscar Altamirano, Patricio Souveste, Matías Ordogoysti, Emiliano Piescenti y Gonzalo Baroni. Hasta aquí los que trabajan ya pensando en el arranque. Estaría faltando alrededor de un mes para el arranque del torneo argentino a un torneo de exigencia. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana, muy amable. Muy bien, Jorge. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, Información Deportiva en Línea por la 90.